En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Seremos en 10.000 millones, 10.000 millones de personas en el año 2050. Lo dice el informe Perspectivas de Naciones Unidas. Es un informe que nos hace culpables a todos, a ti y a mí, culpables a los inocentes. Es la historia de siempre. El informe dice además que se gastan 4.000. ...928 litros de agua al día y por persona, que sí, que es una barbaridad. Por ejemplo, lo que tomamos en cada desayuno cuesta en agua cada día 197 litros. Claro que todos podemos contribuir a mejorar las cosas. El informe dice que, paradójicamente, más de mil millones de personas tienen dificultades para acceder al agua... Pero la culpa no es tuya ni mía, la culpa es de los que nos hacen poner piedras en las cisternas para gastar menos aguas, mientras ellos ponen piedras para que el desarrollo de la humanidad y del ser humano vaya hacia atrás. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Javier Sevilla en relación y producción. Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. esta noche tenemos eh, Tertulia Zona Cero tenemos también debate del mundo del misterio también Bulo y otras eh, muchas cosas sí. y una etiqueta Almohadilla Rosaventos, Almohadilla Rosaventos, esa es nuestra etiqueta en Twitter Almohadilla Rosavientos y van a estar con nosotros eh, Mado Martínez eh, Manuel Carvellal José Sánchez Oro y Josep Guijarro Hace tan solo unas horas, unas horas hace tan solo, han aparecido una serie de documentos secretos hasta ahora que hablan de torturas mentales en China, control mental, parece que se reproducen todos los mecanismos del proyecto NK Ultra. También os vamos a hablar esta noche en la tertulia de Zona Cero de unos jugulizos que se han descubierto ahora, de hombres de negro, nos vamos a preguntar si se puede vivir sin cerebro... Os vamos a hablar también de un anticonceptivo que usaban en el antiguo Egipto, de los sueños, por qué soñamos los seres humanos. Os vamos a hablar de muchas cosas. Os vamos a hablar de una extraña forma de representar en el pasado bebés que existía. Y lo hacemos escuchando la música. En nuestra introducción, como siempre, preguntan muchísimo la música... ...antes en de ti es el tema... ...emersión japonesa... ...el tema de Mon Ferte ...Laura Falcolara nos hablará en Ecosen... ...del pasado de Egipto... ...el país más misterioso del planeta... ...y uno de los episodios más fascinantes... ...en relación al antiguo Egipto... ...que nos va a contar ella en Ecosen del pasado... ...en Mujeres con Historia... ...la protagonista en el relato... ...de Silvia Casasola va a ser Lucía Campos la ilustradora más importante que ha tenido España Purita Campos es que eh, el ordenador hace cosas raras y cosas extrañas parece que tiene vida propia ¿Podemos afectar a los ordenadores eh, con la mente? ¿Podemos eh, o no influir en lo que pasa en los ordenadores? Ese va a ser uno de los debates que vamos a tener esta noche. Una noche en la que también tendremos eh, con Javier Sevillano Fronteras del Futuro. Desde ahora mismo en La Rosa dos Ventos en la Sintonía de Onda Cero desde ahora hasta las 4 de la madrugada, desde este preciso instante, la 1 y 39 minutos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.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 son los apagados farolas de toda la vida ahora son los apagados ordenadores y están los, los abraza farolas también sí, eso es otra cosa otra eso es otra cosa interesante. Bueno, como yo... más los, los que... que se chocan contra las farolas también, también, también. yo conozco alguna.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 recuerdo que, que se lo pregunté pues en, en había hay, hay mucha población árabe en mi pueblo y se lo pregunté a uno que pasaba por por la calle parado, le, parado, le, parado, no por de tomates, Oye, hay o sea, de recoger, de ¿sí? ¿qué significa <risa> esto? la gente puede votar en la encuesta con lo que Javier Savillano en el perfil de las rosas los vientos ahí está esa encuesta sobre si la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 Que a los del PP les pasan cosas raras en los ordenadores. Sí, y <risa> los discos duros y <risa> estas cosas. Y Radio Jaleo nos eh, pregunta y nos dice, ¿dónde anda Manuel Carvallar esta noche? Mano, muy buenas. Muy buena. Andar anda poco. Eh, sí, ando sí. atrozosas, atrompicores. Bueno, que se ha hecho una cosita en la pierna, ¿eh? De sí, de la de pie. Pie. Nada grave.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 precisamente a nivel radioactivo no creo que eso tendría más que ver con el tema de las bueno, máquinas... no, el, el, lo que utilizan en, en lo que hemos comentado en el proyecto de Conciencia Global eh, la generación de números aleatorios creo que utilizan isotopos radioactivos para que no generen falsos números aleatorios y esto además lo sabe muy bien Oscar Iborra porque él fue uno de, de los que intentó traer uno de esos ordenadores aquí a, a la Universidad de Granada, instalarlos. Giuseppe, es que sí. además es cierto que en los últimos tiempos se han registrado muchos fenómenos extraños, independientemente de su origen, de sus características, pero parecen tener los ordenadores como campo de acción.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 Mucho programa por delante, tenemos el Tertulli a Zona Cero, pero será después en De las Noticias y la actualidad en Onda Cero llega ya mismo. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Hora de Tertulia Zona Cero con nuestra gente, con Manuela y Carvillal Comado Comado Martínez y con Juan José Sánchez Oro, con Chusef Guijarro, vamos ya con La Tertulia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 Esas son algunas de las noticias, algunas de las informaciones que vamos a comentar esta noche, unas horas en, después en de que se conocieran unos documentos secretos en Manuel Carregal, unos cables, eh, unos informes eh, que hablan de cómo en China se están utilizando en la actualidad, a día de hoy, cosas eh, muy parecidas al control mental, la anémica ultra, las eh, torturas psíquicas, eh, vigilar a las personas a través eh, de la mente.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 ¿Desapareció? No tan, está en la otra Manuel, pero tú sabes ¿Hay, que hay oficialmente no, no, se nos es que dijo, una cosa se acaba de dijo Que es y que y algún tú... coleccionista O sea, que algún sí, bueno, general que le molaba esto Se lo quedaba o, Claro, o no, alguien, yo, o sea, que Como si el... yo me quedo un ordenador el... de planeta Voy A ser, voy a ser un poquito Voy a ser un poquito perversa A ver si está con Franco hola sí, o, la o las tiene Villarejo, descarto, pasado, eso, eso ya no lo, si, lo si logramos, es El año pasado, que esto sí es interesante, perdón, la semana pasada se cumplió el aniversario del caso Manises. Y en el caso Manises tenemos unas imágenes extraordinarias del momento en que no los hombres de negro, sino los hombres de verde,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 pues uh, ha publicitado uh, a Bobo y Platillo el hallazgo de una nueva fortaleza, de una ciudadela en los Andes uh, peruanos que consideran incluso anterior a la famosa uh, ciudadela de Machu Picchu. ¿Cómo lo han conseguido? Pues gracias a esa misma técnica que es la del LIDAR, que es un acrónimo en inglés de uh, Laser Imaging Detection and raising, que es una técnica de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 devuelve una señal de una magnitud u otra y de esa manera según ellos han descubierto esta uh, nueva uh, esta nueva ciudadela el problema ¿cuál es? que la zona de Guata que es donde eh, han encontrado esta ciudadela que es un una senta, en, agu, eh, Guata significa isla en, en lengua indígena ¿no? y es, está situada aproximadamente a unos cuatro mil metros de altura es decir casi kilómetro y medio más alto que Machu Picchu pues uh,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 Esto es un bebé, ¿eh? Ahora. Oh, Se oye muy al lo lejos, que es la gente pendiente. Imagínate que vas paseando con tu bebé por los bosques de Ontario y escuchas eso. Esto es una berrea, pero en es versión Es una berrea, Ontario. yo pensaba que es era una berrea. Espera, espera, espera. Berrear, berrea, desde <risa> luego. ¡Ja, <risa>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 Sí y, sí, y con mamones también me he cruzado sí, sí, bastante. No, no. Sí, sí, <risa> nos entendemos perfectamente. Tiene que ser un mamífero. Sea lo que sea, Pero puede tiene mamífero, que ser un mamífero. Pero puede ser un mamífero alienígena. Esa es la explicación bueno, exacta. No, no. No, no, no, tiene que, esa, que ser un mamífero. Esa es la es explicación criptozoológica. De, eh, es que, una, es, la es que no hay otra explicación. Y lo de cruzarte es porque no quieres. Porque hay un, hay un chiste, que me vais a permitir que vaya... Son las 2 y cuidado. 42. <risa> que hay ahí hay...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 es un mamífero bueno, sabes que precisamente para uno de o los sea, es mayores, que no puede ser otra cosa de los más grandes exploradores y escaladores de la historia que Reinhold Reinold Messner está claro que el Yeti es un oso precisamente bueno, pero un mamífero, él, mamífero el, un mamífero con un oso precisamente sí, sí, pero un mamífero también es un oso, es un mamífero Bueno, pero no sé si todos los mamíferos hacen ese ruido. Ah, sí, ¿Tú, tú a veces cuando ruges, no me, hagas, no no me sé, hagas hablar. No sé si has estado voluntario no últimamente. ¿sí has por cuando Ontario? ronca. Sí, era más como un oso, sí. Es verdad. A ver, eh, tenía noticias de Manuel. Eh. Cállate. Eh. Juan José Ferro, coméntanos. Se puede vivir, se acaba de demostrar. Eh. Manuel, apúntate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 Pensé que íbamos a preguntar si nos gustaba que nos diesen latigazos. Yo me esperaba que iba por ahí. Después de lo de la También lo podéis decir, no sé, cada uno tiene unas apetencias, yo ahí no me meto, ¿no? Cada uno tiene sus intimidades. Me encantaría darle de latigazos a más que de uno, que yo me ¿A quién? A más de uno que veo en la tele de vez en cuando, haciendo campañas políticas y demás. Bueno, me iba a poner las botas. Bueno, Yuset ha dicho que sí, vosotros no meterá muy bien. Todo lo que es pescado me encanta.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 Durex, placer intenso. ¿Ah, sí? <risa> es ¿Ya existía? malo. Existían otros anticonceptivos un poco... Más guarretes. Sí, un poquito así, asquerosiños. Y, y bueno, pues... Eh, ¿Es ¿Quieres decir que en la prehistoria eran menos durex?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 La tertulia zona 0 comado Martínez con Silvio Casasola, con con Juan José Chetoro, con Josep Guijarro atención, después de las noticias, el bulo del misterio tiene mucho que ver con los dobles, pero lo comentamos después de la actualidad La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Vuelo del misterio, ecos en del pasado, hablamos en Egipto con Laura Falcón, tendremos eh, también mujeres eh, con historia, tendremos eh, también fronteras eh, del futuro en esta hora de la rosa de los vientos que comienza ahora mismo. Y comenzamos en la hora hablando de...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 un doble en el pasado, que apareció en el nodo incluso, sí, sí, en una, en un nodo pero un tal un cual, eh, pero o sea, no, sí, sí, o sea, inquieta un poco, la verdad es que un inquieta poco, un poco, un poco. Debo, mucho, molaría mucho. también encontrar un doble en la actualidad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 que ha venido desde el pasado para Avisarnos. salvarnos del cambio climático que lo lógico es que viniera del futuro no del pasado <risa> pero bueno no sé. yo que, que bueno el caso es hilarlo ¿no? y si sí, esta imagen viene a unirse a toda una colección de imágenes que existen ya de Nicolás Cage de bueno de un montón de personajes conocidos, cuyos dobles, entre comillas, ¿Que hay dobles de Nicolás sí, sí, bueno, y triples, madre mía, hay una hay una colección <risa> extraordinaria <risa>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 la naturaleza tiene esas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 habrían siete, o sea, tú imagínate car... ver, más... es, es, es, es, es, y, y seguro <risa> no, no, sí que a nosotros que ha nos ha tocado el gruñón ¿eh? <risa> <risa> <risa> algo, algo mal, hicimos en otra vida algo malo hicimos en otra vida ay, por sí. Dios, seguro que habrá por ahí un Bruno Carriosa que sea un cachondo mental, feliz claro. oye, ay, mal, ay, pero, ay. oye, yo oye. soy feliz y soy un cachondo mental pero gruñón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 personalmente me parece que no le dejan ser lo que es una niña y ella se deja utilizar también pues porque es una niña también ¿no? y, y aclaremos por claro, si sí. hay algún imbécil que luego en algún foro pone y dice has reconocido carballal que viajan en el tiempo que no que no que era no, una coña ¿eh? sí, sí, como sí. lo de vos sí, sí, no no, no. es, es una acaso. coincidencia es una coincidencia nada más bueno pues hasta aquí el bolo del misterio Manuel carballal muchas Qué gracias, gracias un placer.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 Ecos del pasado Hoy nos vamos a remontar al antiguo Egipto y lo vamos a hacer de una forma especial El mundo de hoy sabe algo sobre el mundo de ayer El mundo de hoy sabrá algo sobre el antiguo Egipto Es una historia fascinante La historia de 11 que nos va a contar aquí, en Ecosen del Pasado... ...como siempre, la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falco Lara... ...laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Qué historia tan apasionante... ...tan bueno, apasionante historia... como lugar, como Egipto, ...pero es que... ...esta es una de las historias más apasionantes... ...y más eh, extrañas que se recuerdan. Efectivamente, hablamos de una historia de, de una chica, en principio una niña... ...en principio normal... Eh, sin mayor trascendencia, la niña que se llamaba Dorothy E. Adi, para ser exactos, que eh, nació en 1904 y que a la edad de tres años, pues por un desgracia de accidente, eh, cae por las escaleras de su casa en Londres. Eh, cuando el médico va a ver qué ha ocurrido, dictamina que la niña eh, sin más está muerta, no hay solución posible, no tiene pulso técnicamente eh, no hay solución, y la pone encima de una cama mientras sale pues a consolar a los pobres desconsolados padres. ¿Cuál es su sorpresa? Que después de una hora de estar con los padres, consolándolos, hablando con ellos y tal, al entrar a la habitación, ya pues un poco para, para ver trámites, papeles, para ya llevar el cadáver donde tuviera que llevarlo, se encuentra una niña jugando encima de la cama, una niña totalmente... ...inconsciente de lo que había ocurrido y, y, y bueno, como si no hubiera pasado nada. La niña, y la niña teóricamente había muerto eh, uh -huh. y de repente espectacularmente había recuperado no solo la vida sino la energía. Eh, el caso de Dorothy comienza así, es un caso que comienza de forma espectacular... ...pero es un caso que se va haciendo espectacular a medida que pasan los días, las semanas, los años... Bueno, eh, digamos que sobre todo fue un año, a partir del año después de aquel aparatoso accidente, Dorothy empieza a tener extraños sueños. Sueños donde ve según ella, un edificio columnado rodeado de jardines repletos de toda clase de árboles frutales... Y cada vez que recuerda eso, se despierta con una especie de desazón, de, de angustia, que además hace que pues, a sus padres continuamente les dice que, quiera volver a, que quiere volver a su casa. Tú imagínate, los padres no entienden nada, no saben exactamente qué le pasa a su hija. De hecho, cuando la niña les dice que en sus sueños ve la que era su casa, los padres intentan averiguar exactamente qué es lo que sueña su hija, pero tampoco es fácil, porque al final son imágenes holísticas de una niña de cuatro años. Imagínate, claro. ¿no? cuando empieza a resolverse este puzzle? Bueno, pues empieza a resolverse cuando casualmente en una visita al Museo Británico eh, Dorothy descubre la zona donde están todas las estatuas y todos los antiguos vestigios de la civilización egipcia. Entra en la sala eh, corriendo como si hubiera visto algo que, que, bueno, que, que realmente la había maravillado y se tira a los pies una de las estatuas besándola. Los padres no entienden lo que está ocurriendo, pero ahí empiezan a entender el proceso de todo lo que estaba pasando en esa niña. Y es que ella, eh, a partir de ese momento, dice que ese es su mundo, que ella viene de Egipto. Esa es eh, la historia, el comienzo de la historia, esta niña que sufre ese aparatosísimo accidente con esa experiencia que hemos eh, contado y en esa visita al eh, museo pues eh, pasa lo que pasa y en ese momento comienza a conectar y contactar ambas cosas eh, con el mundo del antiguo Egipto. Efectivamente, la primera señal llega cuando, por casualidad, en un periódico local, Dorothy reconoce la que para ella era su verdadera casa. Y se trataba nada más y nada menos del lugar que había soñado durante todos esos años, un lugar rodeado de jardines, estanques, pero que en ese momento ya no era exactamente así. Hablamos del templo de Osiris, en la ciudad de Abidos, nada menos, uno de los lugares quizás más fascinantes de todo Egipto. El círculo, como bien comentaba, se va cerrando y cada vez, ...tiene más datos para entender qué es lo que le ocurre... ...y es que en el fondo eh, Dorothy va dándose cuenta... ...sobre todo cuando alcanza la edad de 14 años... ...y empieza a tener unas visiones nocturnas... ...donde una figura con túnica blanca y capa azul... ...se identifica ante ella como el faraón Seti I... ...y dice que lo que debería hacer es reconstruir su casa... ...el Templo de Avidós... ...ahí empieza realmente la aventura de esta mujer que se da cuenta de que ella no pertenece a este mundo, que ella viene de un mundo muy antiguo, un mundo donde los jeroglíficos, donde los faraones existían, y que realmente su lugar no está ahí, sino en Egipto. Estaba en Egipto, estaba en ese templo, en el templo de Abidos, en su antigua casa, pero ese contacto con el mundo del antiguo Egipto es todavía mayor, porque ya parecía que había vivido ahí. Y ahí es cuando se explica por qué la conocemos por ese nombre, por Anseti. Fíjate que durante esas visiones, que además sean cada vez más recurrentes y más habituales con el faraón Seti I, Dorothy, que no tenía ni idea de jeroglíficos, empieza a hacer escritura automática en jeroglíficos con mensajes perfectamente redactados en la lengua de los antiguos egipcios. A través de esos mensajes, Dorothy empieza a comprender cuál es su auténtica realidad. Y después de juntar todos esos fragmentos escritos en diferentes días y con mucho trabajo, consigue aglutinar un pequeño manuscrito de setenta páginas. Un eh, documento donde, teóricamente, su confidente desde más allá, un tal or -Ra, le dicta varios pasajes, grandes retazos de lo que fue su vida anterior, ...su vida en Egipto... ...es aquí cuando ella se da cuenta... ...de que no puede seguir donde está... ...ella reconoce eh, su antiguo nombre... ...y que había crecido desde los tres años... ...precisamente en ese templo... ...en el templo de II. ...allí se supone que fue dejada por su padre... ...un militar incapaz de hacerse cargo de ella... ...después de que su madre... ...que era una, mod una modesta vendedora de frutas... ...falleciera... Con eh 29 años, Dorothy no puede más y decide que tiene que ir en busca de su pasado. Y ahí viaja a Egipto. Ella eh, en 1933, para ser exactos, llega a Por Said, donde toma un tren hasta la capital carioca. Salvo en un par de ocasiones, ya no volvió a abandonar jamás su tierra de adopción, que fue Egipto. Uh -huh. El mundo egipcio aparece en esta figura, en la figura de Onseti, que parece contactar con ese mundo y que incluso incluso, decide irse a vivir al lugar y allí hace su vida. Allí se convierte en una egiptóloga más. Efectivamente. Primero se asienta en guisa durante dos décadas esta excéntrica lady como la llamaban sus contemporáneos se casó con un hombre de allí con Imán Ab el Merit a quien había conocido poco antes en Londres pero era una persona de origen egipcio y con él tiene un hijo a este hijo le pone el nombre de Seti Por eso se la conoce como Om Seti, la madre de Seti, eh, nombre que adopta de la genealogía egipcia y de las, los orígenes egipcios. ¿no? Eh, en los 20 años que estuvo en la zona de Memphis, participó en numerosas excavaciones de muchísimos lugares importantes de la meseta de las pirámides. Realizó publicaciones de los monumentos eh, que muchos arqueólogos luego se pusieron la medalla y las publicaron ellos, aunque las investigaciones eran de ella. Eh, bueno, eh, esta mujer se convirtió como dices, realmente una pieza clave dentro de la investigación, dentro de la arqueología de, de Giza. No fue hasta bastante más tarde, en 1952, que viajó a Ávidos y que ahí realmente conoció lo que según ella es su casa. Eh, fue transferida cuatro años, eh, a, después de cuatro años al servicio de antigüedades y hasta Avidos precisamente en el año 56. Allí empezó Lo que para ella fue su verdadera vida, separada de su esposo, con el cual pues llegó un momento que no tenían mucho en común, sobre todo debido a su obsesión precisamente por el antiguo Egipto y su obsesión por ese templo, y olvidada por su hijo que empezó a hacer su propia vida y pasó de su madre... Habitó una, monesta, una modesta casa de Arobi y sus únicos compañeros fueron varios animales. Tenía gatos, una oca, un burro y también incluso alguna serpiente. Pero su verdadero lugar, su verdadero dominio, donde ella realmente eh, hizo todos sus esfuerzos fue en el templo, en el templo de Seti. Dicen que durante todos esos años se dedicó a recuperar, por medio de la interpretación de los relieves del templo, su significado antiguo que intentó recuperar todos los eh, antiguos rituales que se realizaban en ese lugar eh, y con la, y evidentemente vivió según la religión de Osiris, celebrando tanto las fiestas como las ofrendas que hubiera, hubiera hecho eh, 1500 años antes de nuestra era» llegó a conocer a través de esa reconstrucción algunos de los secretos mejor guardados de la magia de los faraones y su excepcional estudio de la lengua jeroglífica eh, la llevó a poder incluso eh, reconstruir en gran medida el templo pensemos que en ese templo había numerosos eh, trozos desparramados y completamente olvidados de la mano de Dios y ella lo que hizo fue eh, pues con el tiempo ir reconstruyendo ese templo y que dejarlo como lo podemos ver hoy eh, pues reconstruyendo todos los jeroglíficos Uno por uno. Dice que en lo importante de números... esta historia es que ese templo cuando lo reconstruye, cuando eh, cuenta cosas, esas cosas se habían confirmado, no era simplemente una persona que contactaba o que veía cosas no, no, del antiguo no, de no. Egipto, sino que lo hacía tal cual, se convirtió, insistimos, en egiptóloga y todo lo que decía, aquí diríamos iba a misa. No, y aparte muchas de las cosas que ella fue diciendo se fueron comprobando claro. que no eran fantasías, que eran realidades. O sea, la forma en que ella misma reconstruyó todos esos muros, esos jeroglíficos, no hubiera sido posible sin un conocimiento previo de la egiptología, de los jeroglíficos, incluso del propio templo como el que ella tenía. Hubiera sido totalmente imposible. El caso es que, como decía, esta mujer llegó incluso a tener sueños donde ella se supone que tenía grandes conversaciones con Seti primero y donde hablaban incluso, pues según ella, de la existencia de la Atlántida, de la vida extraterrestre, y él, supuestamente, le daba mensajes del tipo eh, de que pues la Atlántida había estado en lo que es el Mediterráneo y que de hecho sólo había, había quedado solamente había quedado visible las crestas más altas, dígase las islas griegas, o, por ejemplo, mensajes de la índole de decir que, eh, en su momento, desde Egipto, se podía viajar a otros mundos donde habían seres humanos, pero que eso se había perdido con los años. O sea, información que, desde luego, a día de hoy no podemos confirmar de ninguna de las maneras, ¿no? Pero, claro, si vemos aquellas cosas que sí pudimos confirmar, de, de cosas que ya decía el antiguo Egipto y que no debería saber, y que, sin embargo, averiguó, te queda siempre la incógnita de decir, y si sí lo otro que en sus supuestos claro. sueños le revelaron también fuese verdad, no lo sabremos probablemente nunca. Lo que sí sabemos es que Onseti Dorothy, es eh, respetadísima admiradísima en el antiguo Egipto por la gente que está al frente de ese servicio de antigüedad que está al frente de la egiptología porque lo que decía se comprobó que era cierto y que era auténtico conociera como lo conociera pero lo que decía era eh, la realidad absolutamente, hombre, no es nada fácil reconstruir una media de unos dos claro. mil bloques de relieve, que es lo que llegó a hacer eh, desparramados por toda una gran planicie, que además si no conoces muy bien, pues cómo era el templo es muy difícil de reconstruirlos correctamente aquí ya lo consiguió, y es más incluso, no solo vivió como una egipcia, sino que eh, como una antigua egipcia, sino que también quiso morir de la misma forma organizando con mucha anticipación celosamente su funeral y de hecho, pues lo hizo como lo hubiera hecho cualquier ...cualquier otro antiguo egipcio, ¿no? Eh, dejó todo preparado para ser inhumada... ...en un pequeño patio que había junto a su casa... ...aunque por problemas burocráticos no pudo ser así... ...a pesar de todo, en Egipto... ...por respaldo precisamente a ese personaje... ...que ella era... ...y precisamente por el respeto que la comunidad... ...egiptológica le tenía... Eh, ...se decidió otorgarle un lugar de honor... ...en el mejor de los paraísos... ...que un egipcio podía esperar... ...y era ser enterrada en el occidente... ...nada lejos del templo... ...que para ella fue su casa... ...para que así pudiera seguir... El curso de la historia cerca de su hogar. Y del Egipto que conoció esta mujer perfectamente... ...a la Grecia que podemos conocer dentro de muy poquito con vosotros. Pues sí, para aquellos que les gusta viajar... ...y que además les gusta conocer el mundo de una manera distinta... ...de la mano de gente que quizás le puede dar más acá de la historia... ...esa visión quizás oculta que a veces tenemos de la historia... ...podréis viajar en Nochevieja del 27 de diciembre al 4 de enero con Josep Guijarro y Miguel Pedrero, nada menos que a la Grecia mágica. Esa Grecia, eh, pues que por ejemplo nos ayudará a descubrir lugares tan fascinantes como el oráculo de Delfos, que nos enseñará eh, uno de los sopas más famosos, la máquina de Antiquitera. Y podemos conocer eh, secretos eh, increíbles de la vieja Grecia, podremos celebrar un fin de año único en, en Atenas la capital, imagínate celebrar un fin de año viendo el Partenón vamos yo me parece eh, una de las mejores opciones que te puedas imaginar ¿no? el canal de Corintio lugares únicos y mágicos de la mano precisamente de dos grandes expertos que harán las maravillas de todos aquellos que quieran acompañarles, o sea que aquellos que quieran espaciomisterio.com tienen en el, en el apartado de viajes todas las opciones para acompañarnos esta es una, pero tenemos una cosa nueva que acabamos de inaugurar Y que yo creo que, eh, que es algo muy, muy distinto, que gustará muchísimo a nuestros seguidores. Y Además, y son... he leído la información, es espectacular, ¿eh? es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Lo que planteamos es una aventura, en este caso empezaremos por una aventura de terror, un escape room de fin de semana entero, donde eh, pues en una casa rural que estará únicamente para nosotros eh, nos encerraremos con 20 personas, 20 valientes, que quieran compartir noso con nosotros eso, un escape room de miedo, de terror. Un escape room donde tendrán que superar diversas pruebas, donde además no todo, pero casi todo vale, porque eh, prepararos para poder ser despertados igual de madrugada, ...si una de las pruebas lo requiere o que puedan aparecer pistas en vuestra habitación, o que nos enfrentemos a una historia que la casa realmente tiene, y es una historia de fantasmas, que esa no va a ser inventada, esa existe. Pues aquellos que queréis acompañarnos en ese escape room, a mí, a Lorenzo Fernández Bueno y a Giuseppe Guejarro, junto evidentemente a más equipo que nos ayudará a recrear todas estas acciones, ya sabéis dónde encontrarnos, espaciomisterio.com eh, tenéis toda la información para poder acompañarnos en esta nueva aventura que iniciamos ahora, que ahora será el terror, pero que más adelante puede ser de cualquier otra temática. Así que si os gusta la aventura, si os gusta la improvisación, las gincanas eh, y pasar un poquito de miedo, ya sabéis, espaciomisterio.com. En espacio espaciomisterio.com está toda la información sobre ese viaje que nos ha comentado a Grecia y sobre esa iniciativa verdaderamente espectacular, las Escape Rooms del Misterio del terror, eh, Va a haber eh, muchas, eh, esta es eh, la primera, pero se va a contar y lo vamos a contar aquí, por supuesto, en Cosent del pasado, por supuesto, contigo, con Laura Falcolar. Eso la sí, si alguien, si, sí, si alguien sufre del corazón, por favor, que no se apunte, porque te tendrá un problema. Bueno, pero eh, <risa> quienes vayan se lo van a pasar estupendamente, va Eso a ser seguro. inolvidable, ¿eh? Eso es seguro, pero sí que hay que decir que no es una experiencia para alguien que no que tenga problemas lógicamente cardíacos o alguien que sea muy aprensivo, es una experiencia para alguien que le apetezca vivir una aventura con miedo y un cierto pues una cierta inquietud, ¿no? De eso se trata y esa es la gracia probablemente de este escape room distinto que planteamos. En espaciomisterio.com está toda la información. Laura, nos hablamos la semana que viene, ¿te parece? perfecto. Hasta Buenas luego. noches chao. a todos, chao.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 Ah, bueno, claro, claro. Y, y Silicon Valley tiene... No, es una copilla, tiene, es una broma. En Silicon Valley hay un índice de denuncias por acoso sexual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 hecho de silicio de las mujeres en el mundo de la informática en el mundo de las nuevas tecnologías con Javier Sevillano, Javier, muchas gracias a vosotros y ahora mujeres eh, con historia el relato de Silvia Casasola que nos presenta a Purita Campos eh, que ha fallecido esta semana y que es la ilustradora más importante de la historia de nuestro país en Onda Cero la rosa de los vientos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 y dijo, mi hermana también dibuja y yo entonces empezaba, hacía modelos trabajaba en una, hacía figurines para revistas de moda y dijo Vázquez, bueno, pues si tu hermana dibuja que venga Editorial Guguera, que yo la, recibí, la recibiré y, y tal, y el otro día fui con mi hermano a la editorial, con mi cartecita, con dibujos de moda porque es, que es lo que yo hacía y salió Víctor Mora Los miró y al un ratito apareció otra vez con la carpeta y me dijo, ¿puedes empezar mañana un herramienta? Y yo pensé, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Porque yo no sabía hacer ni cómics, no tenía ni idea. Además ni leía cómics. <risa> Había leído de pequeña, pero en aquella época ya no los leía.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 De ese modo nació en 1971 en Inglaterra Pattie Ward. El serial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 Pues porque Purita tenía muy claro que sus personajes eran estereotipos de la adolescencia. Las chicas deseaban ser Patty. querían ser como su mejor amiga Rita y, por supuesto, odiaban a la archienemiga Dorin. Este es como éramos, y Rita es como, también como nos hubiese gustado ser, ¿eh? que suerte serán ahorita. Yo me veía reflejada también en esas historias cuando yo tenía 13 años. Dios, O sea, me sentía también, o sea, conectaba, yo también conectaba con eso. Purita estaba tan contenta con el éxito conseguido en Inglaterra, que animó a su editorial bruguera a comprar los derechos para editar las historias en España. Y así, Patis Wall se convirtió en Esther y su mundo, pero con una condición. Pedí que por favor pusieran mi nombre, porque cuando compraban cosas de fuera, nunca ponían el nombre de los autores